Escuchábamos el separador, eh, uno de los separadores de Radio Kermés, el, estaba la voz de Miguel Palazani y de Andrés Gil Domínguez. Pampeanos que no están eh, en este momento eh, de forma presencial aquí en la provincia de La Pampa, pero eh, cada tanto recurrimos a ellos. Por ejemplo, ahora eh, lo tenemos eh, del otro lado de la línea a Andrés Gil Domínguez y lo saludamos. Andrés, Pablo, te saluda y Valentina también de Radio Kermés. Buen día. Buen día, sí, Pablo Valentina. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Andrés, eh, recién escuchaba eh, que charlabas con Pablo, que te llamó eh, del otro lado, de, haciendo un poco de productor. Eh, ¿Hace mucho que no venís a la provincia? Sí, hace un montón, desde que arrancó la pandemia. Tenía un viaje programado para el jueves anterior que se estableció el ASPO y no, no lo hice por lo que se venía y no he regresado. Desde ese entonces no, no he regresado, tengo muchísimas ganas, extraño muchísimo a mis amigos, a mis tías, extraño mm. mucho La Pampa, extraño mis mi momentos allá en La Pampa. Claro. Andrés, sí. ¿y y pudo visitarte algún amigo, algún familiar allá en Buenos Aires? No, no. No, tampoco. No, estamos en en contacto digital, claro. justamente ayer hablé con, con mis grandes amigos mm. a la noche, pero no. Estamos en contacto, contacto digital. Yo me movió muy poquito, gracias, pero me voy muy ah. poquitito en pandemia. Eh, bien, Andrés, eh, te llamamos por el tema de el debate este que se ha generado eh, ya desde hace un tiempo con el tema de las clases presenciales, sí, clases presenciales, no, en qué contexto. Eh, se debate en el Ejecutivo, los Ejecutivos en realidad, los legislativo en el ámbito judicial. Eh, ahora hay una ley que envió el Gobierno Nacional eh, para tratar de fijar un parámetro que cada vez que suban mucho los casos se pueda cerrar eh, las clases presenciales. Eh, ¿Qué visión tenés vos como abogado constitucionalista y especialista en estos temas eh, de la constitucionalidad de esta ley? Eh, mira yo en esta semana concurrí al Senado de la Nación, invitado como expositor, para hablar del proyecto de ley general, y dentro de, de esta exposición hice una sugerencia constructiva que fue que modificar algo que plantea este proyecto de ley. El proyecto de ley está planteando que en situaciones de alerta o alarma epidemiológica, que sería la, la, la expresión, expresión más intensa del coronavirus, las clases no deben ser presenciales, las clases deben ser digitales, excepto que el presidente en consulta con los gobernadores y con el jefe de gobierno, según corresponda, establezca que que las clases pueden ser bimodales o que las clases pueden ser presenciales. Y lo que yo propuse fue invertir esa regla, en base a lo... especialmente al voto de Lorenzetti, en el en el reciente caso Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Estado Federal. Y que la regla fuera que aún en situaciones de alarma, volverte epidemiológica con ese esquema que se plantea la ley, la regla sea la presencialidad, y que el presidente, en consulta con los gobernadores y con el jefe de gobierno, puedan pasar de la presencialidad al, al bimodal o de la presencialidad directamente a la clase digital. Fundamentalmente porque niños y niñas adolescentes son un grupo especialmente protegido por la Convención y la convención sobre los Derechos del Niño, y porque no hay una relación de proporcionalidad entre mantener determinadas actividades de 6 a 9, 6 a 7 entre esos clubes donde los chicos pudieran desarrollar deportes y prohibir como regla la educación presencial fue eh, tuvo varias preguntas sobre ese tema, me parece que se saldaría de alguna manera la disputa política con esta fórmula y se cumpliría cabalmente eh, por lo menos el voto de Lorenzetti que, que dio un, mucho sentido a A los contenidos sustanciales del derecho a la educación y al principio de proporcionalidad como como vector para justificar si el derecho a la educación presencial de niño y adolescentes podía ser considerado válido o inválido en las restricciones que se tomaran. Eh, te van a hacer caso eh, esta sugerencia no sé eh, yo hice tres sugerencias uno una que ya bill mi adelantó que la van a alojar que es cambiar la fórmula de En vez de hablar de, de delegados o delegadas, los gobernadores como delegados o delegadas, que eso permite un, a un Estado unitario eh, establecer lo que dice la Constitución, que son agentes naturales del Estado Federal, establecer un plazo cierto a la, a la emergencia establecida por la ley, no a la delegación legislativa, que se confunde con los colegas míos, al 31 de diciembre, e invertir la regla establecida en el artículo 22 creo del proyecto, en términos de garantizar la educación presencial de niña niñas adolescentes o hacer el máximo esfuerzo para garantizar la educación presencial de niña niña adolescentes andrés eh, se habló en la previa de cuando incluso antes de que se envíe el proyecto y cuando ya se conocía el borrador de que se le daba un, una especie de superpoder al, al presidente con esta ley de eh, tomar la decisión por él solo es así el espíritu no, es de ese porque... no no no No, no surge el texto de la ley, los significantes políticos que se utilizan van por otro carril, pero el texto de la ley no surge que se ve ningún tipo de superpoder porque es, la, es el propio Congreso el que establece sobre la base de, de criterios indicadores epidemiológicos objetivos y reconocidos cuáles son las distintas restricciones de derechos que se van dando según la intensidad del virus aumente, si es baja, si es media, si es alta, si es alerta o alarma epidemiológica. Es el Congreso que establece, no es el Presidente. El Presidente solamente se delega la facultad, de, en caso de alerta o alarma epidemiológica, que la peor situación de todas, de agregar alguna medida restrictiva adicional, previa consulta con los gobernadores, de gobierno previa informe técnico razonado y proporcionado, como ha pedido la Corte por parte de Salud, y solamente por 21 días. Mm. Está bien, son de la nueva consulta y el nuevo informe. Entonces, eso es lo que dice el texto de la ley. Ahora, después, si le querés poder, Superpoderes, Superman, toda la Liga de la Justicia, es un significante de, de la política, pero no no es lo que surge del texto. Y la, y la, y la base de delegaciones, ¿por qué al presidente lo habilitan a esto? Lo habilitan a esto para proteger la vida y la salud de las personas y para garantizar el acceso a la asistencia sanitaria. De razonables, no, no entiendo cuál cuáles podrían ser. Y además que hay que entender que el, el Estado, acá y en todos lugares del mundo, han tomado toda medidas que en épocas normales serían insoportables. ¿O acaso vos te podrías bancar que por un DNU en épocas de normalidad te digan que no podés transitar a la noche? Pero estamos en una situación excepcional, Y no es una, es por primera vez estamos en una situación excepcional que no es excepcional porque generamos los argentinos. Es excepcional porque para el mundo es excepcional, es inédita, la estamos transitando, no sabemos cómo va a terminar, no sabemos cómo vamos a salir, y es a nivel global. Entonces, frente a esa situación siempre tiene que haber alguna algún instrumento, alguna herramienta, respetando la razonabilidad, la proporcionalidad y el sistema federal, distintas épocas de normalidad. Y también en la Constitución el discurso político sobre este punto. Uh -huh. ah, ah, ah, no sé, Valén, ¿vos tenés algo? Sí. No, consultar si sí, se llegará a, a, a poder, este bueno, ya disponer, sancionar esta ley antes del 21 de mayo, que es cuando termina el, el DNU. Bueno, eso va a depender de la política argentina. y Va a depender de, de los acuerdos que puedan conseguirse en el Congreso. No, no empezamos bien no pensamos bien de eh, delvio de un proyecto de ley y digamos, la oposición dice, bueno, no quiero esto, bueno, pero ¿qué querés? ¿Cuál es tu proyecto de ley alternativo? ¿Cuáles son las herramientas que tiene que tener un presidente normativa para enfrentar una pandemia de estas características? No no te gustaban los de es una alternativa. No te gusta este proyecto de ley, esa es la alternativa. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿cuáles son las herramientas que considerás que tiene que tener un presidente para actuar? Porque frente a una pandemia estas características, ap aplicar la, los mismos estándares de la normalidad es irrazonable, es proporcional, la propia constitución habla en varios de sus artículos que frente a situaciones de emergencia habilitan herramientas especiales. Eso va a depender de de la adultez o madurez que yo creo que está muy lejos de, de la clase política argentina y seguimos una adolescencia institucional, que como que la, la grieta nos hace cada vez eh, estar en esa situación más cómoda. Parece es mucho más cómoda la confrontación, la descalificación, y para esto va para fallo todo, para todos, oficial, para cierta parte, oficialismo, para la oposición, eh, que, que tratar de, de, de, en esta situación, generar mínimo consenso y bajar la exasperación, ¿verdad? La grieta se come todo acá, todo, eh... se come. Todo, todo tipo de racionalidad. Claro. Eh, y encima, Andrés, si se llegara a sancionar, lo más probable es que se presente algún amparo para que no se aplique, eh, porque toda, la mayoría de las leyes que generan y, y agigantan un poco la grieta terminan en el Poder Judicial. Ah, eso es un derecho que tiene toda persona. De acudir a la justicia cada vez que consiguiera una norma viola sus derechos, eso... Es parte del ejercicio del derecho que titularizan todas las personas. A mí me parece que este proyecto de ley cumple en gran parte con, con los mismos que estableció el fallo de la Corte. El fallo pedía mecanismo de consulta en competencia concurrente, lo establece. Pedía más fundamentación, lo establece. Pedía utilizar el principio de proporcionalidad, lo establece. Me parece que falla en la regla de la no presencialidad. Mm. Pedía no tratar a la AMBA como una región como una región no constituida como sujeto en general, no la trata. ¿Vale? Algunas respuestas se están dando. Yo trato de ser siempre, algunos, se, se, siempre... Yo soy muy optimista y yo la respondo porque yo soy Martín Palermo, entonces yo soy el, optimi sigo el optimista del gol. Entonces, a mí me parece que, que, aunque no lo veamos, se ha generado un diálogo institucional entre lo que dijo la Corte, este proyecto de ley, un debate serio en el Congreso, eh, me parece que, que se ha generado un mínimo diálogo. No lo vemos, porque te, acá lo, lo mejor es la exasperación, la, criticar al otro, descalificar al otro, eso me parece lo que rinde más, ¿no? Sí. que lo, Es un, un reality permanente que, que rinde más, pero hay un fallo de la Corte ese fallo de lugar un proyecto de ley, es un proyecto de ley que trata de seguir esos lineamientos y responder en términos de diálogo, no en términos de confrontación. El, el Congreso tiene la posibilidad ahora de mejorarlo, de adecuarlo, de, de darle más entidad todavía de función al fallo de la Corte. Yo, lo, eso lo veo positivo. lo veo Lo veo positivo. Bueno, ojalá que se avance entonces, eh, Andrés. Eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, sino gracias como siempre por estos minutos que brindas a Radio Cermés. No, bueno, no, muchísimas gracias por la, por la caricia que me hicieron al principio, el separador. Le eh, sí. mando un gran abrazo a mi querido Miguel Parasani, que lo está escuchando. o si le llegarán la, las ondas. Eh. En estos tiempos así, sí. ese tipo de recuerdos son son emocionantes, así que le agradezco mucho. Bueno, que tengas buen día, Andrés. Un buenos días, ¿eh? bien, muchas gracias. Andrés Gil Domínguez, eh, abogado constitucionalista pampeano, eh, hablando un poquito de este proyecto de ley de emergencia COVID que está en tratamiento en el Senado de la Nación por esta semana.